Muy bien, muchas gracias Martín, gracias a todos y todas una vez más por estar aquí, es un día muy importante para todos nosotros y para la Argentina toda. Yo recordaba días atrás, que creo que fue una semana después del día en que Cristina anunció la idea de que juntos encaremos esta etapa de gobierno. Que fuimos a un acto en, en Merlo, 25 de mayo, en Merlo. Y allí me tocó hablar, ya como como candidato. Y veía en cada uno de los que me escuchaban una mezcla de angustia y de esperanza. Angustia por lo que les tocaba vivir y esperanza por lo que podía pasar en el futuro. Y, y me acuerdo que me pasó como me suele pasar que me vino a la memoria Néstor, y dije aquella vez, una vez más han encerrado a la Argentina en un laberinto, del que parece muy difícil salir. Pero créanme que yo ya estuve en ese laberinto, estuve con Néstor, y con Néstor pudimos encontrar la salida del laberinto. Confíen en nosotros, porque vamos a encontrar la salida de este laberinto y otra vez esas caras de angustia se convertirán en caras de tranquilidad porque van a poder encarar el sendero correcto. Y la verdad es que tengo la tranquilidad nueve meses después, casi un parto. Nueve meses después tengo la tranquilidad de haber cumplido con esa promesa. Porque todo lo que acaba de contar Martín, fue un camino que transitamos todos los que estamos en este gobierno, en medio de un laberinto, en donde se mezclaban intereses externos, intereses internos, donde se escuchaban voces que nos decían, hay que arreglar rápido a cualquier precio porque todo será peor si el acuerdo no es rápido. Estaban los que nos decían si no resolvemos esto de inmediato, la Argentina va a caer en default negando que la Argentina estaba en default desde hacía mucho tiempo antes. Que allá en junio del año pasado, todos escandalizaron porque dije que la Argentina estaba en default y la verdad la Argentina quedó en default en enero del 2018 cuando los mercados le dijeron no le prestamos más plata a la Argentina. Y fueron dos años de luchar contra la mentira, de hacerles entender a la Argentina que estábamos en default, encerrados en ese laberinto, que nosotros sabíamos cómo podíamos salir de ese laberinto y que tenían que confiar en nosotros. Hoy tenemos la tranquilidad de que no hemos traicionado esa confianza. Y además tenemos la tranquilidad de que no hemos traicionado esa confianza porque hicimos las cosas tal como prometimos hacerlas.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 ahí seremos un país sostenible. Cuando todos encuentren un lugar donde ir a buscar, donde tener un trabajo y buscar lo que necesitan para alimentar y sostener a sus familias, ahí vamos a hacer un país sostenible. Y para eso queda mucho, queda mucho. Pero lo que esencialmente hace falta... Es que asumamos lo que nos pasó. Que asumamos la responsabilidad de que no nos vuelva a pasar nunca más. Porque ya salí dos veces de ese laberinto. Y todos nosotros salimos dos veces de ese laberinto. No volvamos a entrar nunca más ese laberinto. Por favor, lo pido. Tomemos conciencia de lo que significa entrar a ese laberinto. Porque que un país en deude, no es que un presidente tenga que reunirse con alguien de un fondo de inversión o con el director ejecutivo del Fondo Monetario Internacional. Quiere decir que los ministerios de salud se cierran, que la ciencia y la tecnología pasan a un segundo plano, que 25.000 pymes se cierran, que cientos de miles de trabajos registrados se pierden, que empieza a nacer al margen de la sociedad una economía que llaman economía popular, de aquellos a los que la misma sociedad expulsa hacia los márgenes, el mundo de los excluidos del que habla el Papa Francisco, entendamos que eso es lo que nos pasa, Entendamos que cuando tenemos deuda y tenemos que pagar intereses y deuda que se ha asumido, eso significa que tenemos menos dinero para investigación, para tecnología, tenemos menos dinero para educar a nuestros hijos, tenemos menos dinero para nuestros maestros, tenemos menos dinero para nuestros policías que cuidan la seguridad ciudadana, Tenemos menos dinero para hospitales que atiendan la salud de la gente. Todo eso nos pasa cuando tenemos que pagar esas deudas. Postergamos a los jubilados, que son siempre la, han sido hasta acá siempre la variable de ajuste de las políticas que nos condenaron al endeudamiento. Hemos logrado en estos años tristes logros. Entre mayo del 2018 y diciembre del 2019 tuvimos que soportar tres grandes devaluaciones y tuvimos la inflación más alta en 30 años. La Argentina eh, perdió, como consecuencia de todos esos datos, perdió su rumbo, y lo advertimos los argentinos. Lo advertimos en todo lo que acabo de contar, viendo cómo se perdía el empleo, cómo se caían empresas, viendo como el Ministerio de Salud se convertía en una secretaría, viendo como los los científicos argentinos, que ayer pusieron un satélite en órbita. Somos uno de los 10 países del mundo capaces de hacer eso. Y somos uno de los dos países del mundo capaces de poner satélites de ese tipo en órbita. Y eso lo hacen científicos y científicas argentinas que durante todos estos años... Fueron impulsados a dejar el país expulsado de la patria, a buscar un mejor futuro en otro lado. Yo quiero que esto no nos pase más. Quiero que nada de esto vuelva a pasarnos. No escriban mañana que despotriqué con la herencia recibida. Solo escriban que pido que grabemos en la memoria aquello que nos duele, para que nunca más nos vuelva a doler. Quiero darle las gracias a muchos. Ya empecé agradeciéndole a Cristina y al equipo, pero hay muchos otros a los que les quiero dar las gracias. Quiero darle las gracias al Papa Francisco, que estuvo siempre, todo este tiempo, a nuestro lado, ayudándonos silenciosamente. Quiero darles las gracias a Andrés Manuel López Obrador, que cuando lo necesité estuvo a mi lado ayudándome. Quiero darle las gracias al primer ministro Conti de Italia, al presidente de España, Pedro Sánchez, al presidente de Francia, Macron, a la canciller Merkel, porque todos ellos estuvieron a nuestro lado cuando lo necesitamos en la negociación de esta deuda. Quiero dar las gracias a todos los gobernadores, porque nos apoyaron públicamente, a todos, sin distinción política, todos. Todos le dijeron al mundo, en una página de los diarios, un día domingo, que esta era una causa argentina, por la que todos peleábamos. Gracias. Quiero darles las gracias al Congreso, porque el Congreso también nos acompañó. Y, y me parece que ahora estamos pudiendo pensar en otra Argentina, ¿no? En nuestra Argentina que todavía pelea contra la pandemia, puede empezar a pensar su futuro y en cómo construirse. Recién decía Martín, que como manda la ley a mediados de septiembre estaremos mandando la ley de presupuesto y con la ley de presupuesto conocerán cuáles son nuestros objetivos fiscales nuestra política monetaria y nuestra política cambiaria eso que Martín llama tranquilizar la economía yo lo entiendo como tranquilizar a la Argentina toda Tranquilizar a la Argentina toda es que todos vayamos viendo cuál es el horizonte de proyección que queremos alcanzar, hacia dónde queremos ir, qué destino queremos buscar como país. Tenemos un objetivo inmediato, producción y trabajo. Son los dos conceptos que están en nuestra cabeza, machacándonos incansablemente, es lo que más necesitamos ahora. Inversión, más producción y que se convoque a más trabajo. Pero tenemos que pensar también un país que, que se reestructure de otro modo para terminar con este país injusto que hoy tenemos, del que hablé días atrás en Santa Fe, y que no tiene que nada que ver con el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, es la forma en que se ha construido la Argentina durante más de 100 años. Un país profundamente injusto que ha visto concentrar toda la riqueza en torno al puerto de Buenos Aires. Ha construido un país central y un país periférico en el norte y otro país periférico en el sur, Y esto es el resultado de políticas que tienen más de un siglo y que nos han deparado este resultado. La pregunta que uno tiene que hacerse es si estamos conformes con este resultado. Y yo estoy seguro que nadie está conforme con este resultado. Porque cuando voy al norte y veo la pobreza que asola tantos norteños, no pueden estar contentos con esa vida. Y cuando voy al sur y encuentro pueblos perdidos, sometidos a la inclemencia del frío, del tiempo, de las nieves, y allí argentinos luchando para sobrevivir, nadie puede estar contento con ese país, es un país muy desigual, profundamente desigual. Nosotros tenemos que cambiar estructuralmente las formas de este país. Tenemos que hacer ese país federal que tantas veces declamamos y tan pocas veces cumplimos. Nadie se sienta sorprendido. Dije el primer día, soy el más federal de los porteños. Y lo digo porque quiero vivir en un país donde los norteños disfruten de la belleza y de la riqueza del norte y nadie tenga que escapar de ese norte buscando suerte en las grandes ciudades del centro del país donde sólo encuentran marginación, pobreza y miseria. Y ese es el desafío que tenemos ahora, que empezamos a despejar algunos de los obstáculos que teníamos. Bien dijo Martín.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 producir, exportar, acumular reservas y después pagar. Y también, ¿por qué no decirlo? Suena raro, pero Cristalina Giorgieva también ayudó mucho a que la Argentina encuentre este resultado. Y uno debe agradecerle el esfuerzo que hizo hasta aquí. Ahora vienen otros desafíos, el primero es reactivar el mercado interno que todos vemos que se está reactivando, hablaba días atrás con el gobernador de Misiones que me contaba cómo el consumo en Misiones estaba creciendo, hablaba con el gobernador Uñac que me contaba cómo en San Juan la economía ya se movilizaba mucho. Todo es poco todavía, pero ha empezado a moverse todo eso. El segundo objetivo es desarrollar la infraestructura pública, la inversión en obra pública y en viviendas. Eso va a ser el motor que mueva la economía argentina en lo inmediato. Y lo vamos a hacer con criterio federal, de modo tal que la Argentina siga una más tenga mejores canales comunicantes entre sí. Vamos a tratar de promover todas las inversiones que se puedan promover porque nos hacen falta. Pero vamos a pedirles a los que inviertan, que inviertan para producir y para dar trabajo, para quedarse en el país, para hacer crecer en el país no para aprovechar una ocasión financieramente oportuna. Vamos a seguir desarrollando la economía del conocimiento, creemos mucho en esto, pero creemos fundamentalmente porque la economía del conocimiento tiene en Argentina un una riqueza singular que son es la calidad de los argentinos dedicados a eso. La Argentina tiene un capital humano aplicado al desarrollo del software, al desarrollo artístico, a la producción de las industrias culturales que es reconocida en el mundo entero. Vamos a seguir adelante con esos planes. Lo que no vamos a seguir adelante es con los abusos de esos planes. Vamos a hacer que la industria se federalice y vamos a hacer todo lo necesario porque la industria salga de la concentración bonaerense. Hemos dado un paso muy importante en el día de ayer. Cuando acordamos que el río Paraguay y el río Paraná sean canales para cargar la producción de todo el norte. Y hemos acordado que todas las provincias litoraleñas de esos dos ríos sean las que administren esa vía local. Y con ellos vamos a resolver qué hacer en el futuro. Porque allí está la posibilidad de desarrollar una salida al mar desde el norte mucho más barata que la que hoy se paga por vía terrestre. Vamos a tratar de hacer todo esto sin olvidar que el mundo ha cambiado. ¿Por y que el cuidado y la protección del medio ambiente es también parte de nuestros objetivos. Yo siempre digo que si algo nos ha permitido ver la pandemia es que el aire que respiramos y el agua que tomamos se vuelve mucho mejor cuando nosotros los humanos nos encerramos en nuestras casas. vamos a hacer todo lo posible porque la producción en la Argentina sea cada día menos contaminante y para que las nuevas generaciones vivan en un mundo más limpio. Como ustedes se dan cuenta tenemos un enorme desafío por delante. El desafío casi de crear otra Argentina. Una Argentina que no diga en su artículo primero de la Constitución que la Argentina adopta como forma de gobierno un gobierno federal, sin una Argentina que haga un sistema federal. Eso es lo que nos hace falta. Hoy despejamos un obstáculo que nos impedía pensar en esto.